Eureka Siglo XXI, tenemos otro lenguaje, otra forma de hablar o de no hablar, otro lenguaje que dice o no dice, el lenguaje de WhatsApp. ¿Qué? Sobre ese lenguaje, sobre ese nuevo código Sobre lo que suponemos y no suponemos De las personas, por lo que hacen o no hacen Vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mado, tú tienes WhatsApp, ¿no? Ahí tengo, tengo. Porque la gente dice, yo, yo no, yo no <risa> Mentira, la gente, la, gente, la gente tiene WhatsApp Casi todos, casi todos, ¿eh? Sí. Hay algunos sí. que no Hay algunos que no, yo conozco gente que incluso lleva móviles del Jurásico ¿eh? Sí, eh, mira, en este programa Manuel Carvellal Mira, pues es una pre presume mucho de llevar móvil del Jurásico Pues conozco a más de uno que lleva móvil de jurásico que no tiene ni internet ni nada. Solo sirve para hablar por teléfono y, y poco más. Y la verdad es que es un nuevo lenguaje, ¿no? Esto del WhatsApp. Lo que haces y no haces, lo que dices y no dices, parece que todo se puede traducir en, de algún modo, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que, que, que es que a mí a veces es que no me apetece contestar el WhatsApp. Bueno, a veces no, bastantes veces. Sí. sí. Pero no solamente ya de WhatsApp. Es que hay veces que no me apetece ni ni, ni quedar a tomar cañas, ni hablar por teléfono, y, y no es ni por hacerme la interesante, ni nada de eso. O sea, si no contesto a los mensajes es porque no puedo o simplemente no me apetece. Claro. <ríe> y es que esto parece que es muy difícil de entender. Hoy en día parece que ya es como que vivimos en una tiranía de, de, de los mensajes de texto, del telegrama, del WhatsApp, el Messenger, y no sé qué. Y yo sí que a veces resulta difícil de entender, que la gente te lo reprocha, que dicen que quieren saber de ti porque les preocupas o que si te quieren o que acaban, yo qué sé, que que, que que, es porque bien, yo entiendo que la gente se preocupe, que quiera saber de ti, que estén preocupados o, o cualquier cosa, pero a veces necesitamos estar ahí para todos, ¿sí? Y, y hay días en los que, Estar pendientes de todo el mundo es como un peso muy grande también, y de todos los santos mensajes del WhatsApp, y es demasiado en ocasiones para nuestros hombritos porque de verdad, esa cadena de mensajes que se acumulan, que se acumulan, que se acumulan ahí en WhatsApp, gente que te escribe, que te habla, que no sé qué, puede llegar a ser un poco pesadita. La verdad es que eh, los eh, mensajes, eh, lo que viene... Yo no estoy en grupos, eh, pero los grupos son tremendos. Son tremendos. Hay una cantidad de información de tremenda. Y estos días... Eh, y además que consumen que batería en el móvil, ¿eh? Mucha. porque, mucha, porque sí, tienes Muchísimas. No, hasta un punto. Consumen datos, que también cuestan un dinero, ¿eh? También. Claro. Eh, es que Los vídeos, las imágenes sí, que sí, te sí. mandan, todos los 500 mensajes ahí... Lo y, que pasa es bueno. que cuesta un dinero de otra forma. No es una llamada habitual, pero es de otra forma, que también es dinero. Mira, a todos nos gusta relacionarnos, hablar con alguien, salir, quedar, pero también necesitamos a veces estar solos, aislarlos, estar tranquilos, disfrutar de ese silencio tan necesario y tan escaso a veces, apagar el ruido, las voces de la vida, no sé, para poder recargar las baterías. Yo eso lo necesito mucho y tú sabes que yo soy una persona súper social, tú me has sí, visto, hemos sí, ido sí. juntos y que tengo energías y qué tal, pero es, también soy la primera que se va a dormir. ¿Te, <ríe> ¿te acuerdas que yo sí, por la sí. mañana salto como una escopeta? soy Es verdad, por es tal. verdad. <ríe> Es que claro, al final, es como que llega la noche y ya... me voy apagando y digo, yo necesito irme a dormir y siempre soy la primera en, en retirarme. Y, y bueno, yo creo que es que a veces necesitamos aburrirnos a gusto, llorar a gusto, mimarnos a solas. Sí, hay veces que no me apetece salir eh, contigo al cine porque prefiero quedarme en casa viendo una peli de esas que solo me gustan a mí o que quiero ver yo sola, yo qué sé, porque me apetece verla sola y me gusta estar contigo, pero también me gusta estar conmigo, sentarme a leer, darme un baño, escribir una historia, meditar con la brisa, yo que sé, no hacer nada, no tenemos por qué dar el parte diario de nuestra vida a nadie, ni dar explicaciones a por qué no contestamos, ni disculparnos por hacerlo más tarde. Los mensajes de texto no pueden ser, no pueden ser la nueva madre virtual o, o novio celoso virtual del siglo 21, por Dios, eso de ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas? Oye, pues te he visto en línea, ¿y a mí por qué? No me hablas ni me respondes. Es verdad, es respuesta. verdad. <ríe> eh, eh, eso lo hacen mucho las madres, eh, que están vigilando, están ahí con el móvil, ven toda la noche, toda la noche, está en línea, no está en línea. Ah, si está en línea es que está vivo. Pues, pues ya está, ya está, claro, ¿no? Ya claro. está. Y la gente tampoco entiende que a veces, ni a mí particularmente a mí me gusta desaparecer. Y, y, y yo creo que no es algo malo, ¿no? Es como, sí, uy, sí. Es que, eh, que estás solo, que no sé qué, que estás ahí, que, que estás aislado, eso no es bueno? bueno. Bueno, siento que solo cuando salgo a perderme por ahí, y estoy sola y me aíslo y estoy conmigo misma, me reencuentro conmigo misma, de verdad. Y a lo que a los demás a lo mejor les parece una locura, a mí me devuelve la cordura, en serio. Pero Oye, la y, psicológica... y, la, y la gente que te ve en línea y entonces te manda el mensaje, dices, pero, ¿qué te pegas? Toda la vida y viendo mi WhatsApp, si estoy en línea o no estoy en línea, y cuando me ves en línea me mandas mensaje, porque a veces no hay otra forma de explicarlo. Eso la gente pierde mucho tiempo en eso, ¿eh? Yo voto porque me lo quiten, lo de aparecer en línea y sí. que se sepa si esto ha salido. Porque la presión psicológica a la que nos someten las redes sociales, el móvil, estar localizable a todas horas, esto de llevar el día a todas horas, es como que ¿por qué no has cogido el móvil si te ha pasado algo? <risa> los sonidos, las notificaciones y lo más tirano de todo, tener que contestar al instante es abrumador, tiene un impacto emocional agotador. Lo que suele pasar además con más frecuencia, Eh, sobre todo en relaciones muy estrechas o a veces de pareja y todo eso es que las frases se malinterpreten cosa que es lo normal porque mm, en un chat claro. solo hay texto no hay contexto sí, sí, sí. ni fluidez, ni feedback ni ves a la persona ni la oyes, ni la ves ni percibes nada más salvo el reflejo de lo que tú estás proyectando en esas mismas palabras que estás leyendo. Es como un espejo. Al final te acabas intoxicando. Las auténticas relaciones son las personales. Las virtuales son para casos de emergencia, creo yo. No para tomárselas por costumbre, aunque muchos yo creo que prefieren un poquito ocultarse en ellas para, para no dar la cara. ¿eh? De todas maneras, no estoy hablando de pasarle a la gente. Ojo, ¿eh? Claro. Que cuando sí, sino que una pasa de ti, Vale, claro. Que cuando una persona pasa de ti, yo creo que es tan obvio Como cuando una persona está enamorada de ti. O sea, hay dos cosas que no se pueden ocultar. Una es el amor. El amor es una cosa que no se puede ocultar. Salta a la vista. O sea, tú ves notas en una persona cuando está enamorada de ti, cuando te quiere, porque se nota, te búscate, ¿sabes? O sea, hay algo ahí. Bueno, pues lo mismo os digo de las personas que no tienen interés en ti, que pasan no solamente del WhatsApp, sino que, vamos, que pasan hasta de tu estado de WhatsApp, digo yo, ¿no? Que no les importa nada. Y eso también es eso también es muy fácil de distinguir, ¿vale? Es fácil de distinguir el no contesto porque no puedo, porque no me apetece o porque, yo qué sé, del paso de ti, ¿vale? O porque soy libre, pues, sin más. Claro. Eh, bueno, y somos libres de todos, de todos. Pero, y también claro. de la gente que nos importa. Pero ¿cuántas veces te has sentido tú cuestionado por la manera de responder a un mensaje? Por ejemplo, o por no mandar un mensaje o, o, o, o, por, o por hacerlo, yo qué sé, o sea, ¿cuántas veces? Eh, muchas veces, yo creo que en ocasiones cuando mandas un mensaje a una persona que no, no tiene mucha relación, que no sabe tu lenguaje, que no sabe tus gestos, pues eh, los mandas con muchos emoticonos eh, para que se note. Entonces queda un mensaje absolutamente pues, un poquito infantil en ocasiones, ¿no? Pero, ya, pero hay que ser muy lineal es y con mucho meoticono, porque si no, parece claro. que no se va a entender, porque la metáfora está desapareciendo en el mundo. Sí, sí, sí, pero ¿qué demanda social es esa, por Dios? Nadie debería pasar por la esclavitud de tener que estar a la altura de las expectativas de los demás constantemente y a todas horas, que es lo que demandan estas tecnologías, y mucho menos cuando son virtuales. O sea, es que no podemos ser esclavos del móvil. Tengo unos derechos, el primero de todos, a la privacidad. O sea, nadie tendría por qué saber si estoy o no estoy en línea. Cuando me conecto a WhatsApp o Telegram o lo que sea, nadie tendría por qué saber si he leído un mensaje. O sea, es que es fomenta el acoso. Es que no, no me parece. Y en cualquier caso, si decido contestar o no. O cuando lo hago es cosa mía. Yo vengo de una época en la que no había teléfonos en todas las casas, Bruno. Tú también, ¿te acuerdas? Y se llamaba poco porque costaba caro. Y cuando dos personas querían verse si había interés, se daba la cara. Se ponía interés por porque te pasaban a buscar esas cosas y realmente, mira... En tiempos en los que no había teléfonos ni cosas de estas, de estos que la gente iba por tu casa y pasaba a tocarte el timbre, te digo yo que teníamos más relaciones personales. Sí. ¿Hubo una época Habían en la que relaciones, Teníamos relaciones más estrechas con las personas y había más interés y se demostraba más de lo que hay ahora, es que de verdad es que ahora la gente tiene una indolencia, si se es, si escuda en esas relaciones superficiales, que es en lo que al final se convierte en de hablar con la gente por WhatsApp, y esas cosas, chico, ven a mi casa a buscarme. ¿sabes? Claro. O sea... me, el otro día había alguien que me decía, ¡Saca, me tomó vermouth con fulanito, y digo, ¿y cómo lo has hecho? ¿Estamos confinados? Y dice, no, por WhatsApp, llamada 3 tres y con cámara. Digo, ah... Yeah. Eso pasa. El mundo se está convirtiendo en virtual. Nos hace falta WhatsApp y nada más. hagas cosas claro. en situaciones de confinamiento o lo, claro, lo que sea. Pero claro, eso se quedará social, después. Entiendo, pero por tónica claro. no. Claro, pero es por que tonica. eso temo que se pueda quedar después en algunos casos. Ya, pues mira, podemos expresar nuestro deseo de libertad tecnológica de forma asertiva. Tampoco me hace falta ponerse a la defensiva. Yo estoy segura de que si lo explicamos bien, los demás nos entenderán perfectamente. Hay muchos motivos para no contestar a WhatsApp, pero yo creo que el más legítimo de todos es no hacerlo simplemente porque me estoy dedicando a otras cosas que claro. no son de la inconveniencia de nadie. Además, que es un poco como que estamos ahí como muy obligados a dar explicaciones. Y, y son tan sencillas como vivir, descansar comer, respirar, mirar las musarañas o estar conmigo misma, o sea que de verdad y, y hoy nos hemos quedado además en la parte íntima y personal que si entramos en la laboral y en la forma en la que algunas empresas no permiten a sus trabajadores desconectar ni fuera del trabajo sí, con sí, el sí. mendito móvil el mm. whatsapp ya ni te cuento ni te cuento eh, porque Por eso mismo, estás en línea, si estás en línea, estás eh, para todo el mundo. Pues no, igual no. Oye, que ya los eh, psicólogos, eh, los sociólogos, eh, los lingüistas están viendo, queda mucho por investigar todavía, pero esto es una nueva forma de lenguaje. Sí, claro, o sea, es que nuestro mundo desde que se produjo la revolución de Internet y de las comunicaciones ha cambiado exponencialmente porque ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos. Pero creo que, que en detrimento, ¿vale?, que en detrimento de las relaciones, precisamente. Eh, Mado Martínez, eh, Eureka Mado, el eh, que te manda un mensaje ahora, ¿eh? A acabar. Venga, vale. vale. Si no te contesto, Ey. no te molestes, ¿eh? Vale, vale. Venga, chao, hasta luego. Chao, besos.